hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy hablamos de la palabra SE. Aprenderás los diferentes usos que tiene la palabra SE y practicarás hablando. Este es un tema de gramática, pero ya sabes que, como siempre, intentaré que la lección sea práctica. Desde hace bastante tiempo he recibido mensajes pidiendo una lección sobre este tema. La palabra se puede ser un poco complicada para algunos estudiantes de español. Es una duda bastante frecuente. He tardado mucho tiempo en crear esta lección, pero como escuchas este podcast para aprender español, ya sabes que más vale tarde que nunca. Si miras algún libro de gramática en el que se explique esto, Verás que explican un montón de conceptos. Mm, Usa se como complemento indirecto cuando ya haya un complemento directo en la oración. Mm, Usa se como sustituto de le, les cuando le sigue lo o la en función de complemento directo. Usa se como morfema pronominal cuando forma parte de la unidad léxica del verbo. Úsase cuando el sujeto expresado no produce la acción, sino que la sufre. Es sujeto paciente, pero el verbo va en voz activa. ¿Has comprendido esto? Porque yo, eh, nativo, necesito mucho tiempo para analizar esa información. No puedes estar pensando en estas cosas cuando hablas español. Si estás pensando en este tipo de normas, cuando intentas hablar, no lo conseguirás. Para hablar otro idioma con un poco de soltura, debes evitar la gramática. Hay miles de normas de gramática y es imposible aplicarlas a una conversación en tiempo real. Si estás escribiendo, puede que sí, pero no puedes aplicar todas esas normas cuando hablas. Ningún nativo piensa en estas cosas cuando habla. Los nativos aprendemos estas cosas por imitación, escuchando a otros nativos. También aprendemos algunas de estas normas en el colegio, pero mmm, casi todo el mundo las olvida muy pronto. Voy a intentar explicarte de forma sencilla para qué y cómo se usa la palabra SE en qué contexto usamos SE y te diré algunas frases de ejemplo. He intentado mm, recopilar todas las situaciones posibles en las que aparece la palabra SE, aunque es posible que haya olvidado alguna. A veces eh, es difícil identificar las situaciones cuando eres nativo. Repite los ejemplos después de mí. Cuando acabes la lección puedes seguir practicando. Lee un texto, no importa dónde, en esta web, en un periódico, en un libro, localiza oraciones que usen la palabra SE. Después, según lo que has aprendido en esta lección, intenta averiguar qué función tiene en la oración. ¿Para qué se está usando? ¿Por qué han escrito SE en esa frase? Cuando respondas a estas preguntas, repite esas frases que has encontrado en voz alta, y haz lo mismo. Esta es la forma de practicar si quieres dominar el uso de la palabra SE en español. Tengo que decir que lo que te voy a explicar, en general, se puede aplicar a cualquier eh, otro pronombre del mismo tipo. Me, te, se, nos, os, se. Cualquiera de ellos se usa en las mismas situaciones. Vamos a empezar. SE reflexivo. El uso más habitual de la palabra SE es en las oraciones reflexivas. ¿Qué son las oraciones reflexivas? Las oraciones reflexivas son oraciones en las que la persona que realiza la acción del verbo es la misma persona que recibe la acción. Hay un vídeo sobre este tema en el canal de YouTube de SpanishPodcast.net. He puesto un enlace en la transcripción. Voy a decirte algunos ejemplos. Repite las frases después de mí. Laura se lava la cara. Mi amigo se peina. Tu padre se viste con traje y corbata. Estas son oraciones reflexivas, porque las personas que realizan la acción del verbo Son las mismas que reciben la acción del verbo. Laura se lava la cara. Ella lava su propia cara. Hay algunos verbos en español que son reflexivos. Es decir, es obligatorio usarlos con un pronombre reflexivo como sé. ¿Cuáles son estos verbos? En general, muchos de los relacionados con las cosas que haces en la intimidad. Lavarse ducharse, peinarse, secarse, vestirse… Estas mm, son acciones que, en general, realiza una persona sobre su propio cuerpo. ¿Cómo saber si la palabra SE tiene función reflexiva? Pues es sencillo. Puedes añadir las palabras a sí mismo o a sí misma. Si la frase tiene sentido, es que la palabra SE tiene función reflexiva. Por ejemplo, Laura se lava la cara a sí misma. Mi amigo se peina a sí mismo. O tu padre se viste a sí mismo con traje y corbata. También puedes usar esto para saber si debes usar se en esta frase. Si puedes añadir a sí mismo o a sí misma, con una seguridad cercana al 100%, Tendrás que usar se en esa frase u otros pronombres reflexivos como me, te, nos, os, o Se sé. sé recíproco. Otro uso que puede tener la palabra sé es en las oraciones recíprocas. ¿Qué son las oraciones recíprocas? Las oraciones recíprocas son oraciones que hablan sobre acciones que dos o más personas hacen y que, al mismo tiempo, reciben te voy a decir una frase de ejemplo muy sencilla para que lo entiendas mejor. Repite después de mí. María y Paco se saludaron. Esta frase quiere decir que María saludó a Paco y Paco saludó a María. Esto es una acción recíproca. Una persona hace la acción del verbo sobre otra persona y la otra persona también la hace sobre la primera. Otro ejemplo. Inés y Jorge se besan. Inés besa a Jorge y, al mismo tiempo, Jorge besa a Inés. ¡Como en las películas románticas! <ríe> Una persona realiza la acción del verbo sobre la otra y, al mismo tiempo, recibe esa misma acción. Un último ejemplo. Los niños se pelearon. Esta frase quiere decir que dos o más niños participaron en una pelea. No sabemos cuántos, pueden ser dos, tres, cuatro o más niños. Es necesario un contexto para saber eso ahora te voy a hablar de ambigüedades. Pero permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks de SpanishPodcast.net. Estos audiobooks tienen lecciones en formato mp3 y las transcripciones en formato pdf y libro electrónico. Puedes descargar el pack de diálogos y lecciones para aprender español con conversaciones cotidianas. También puedes descargar los episodios del podcast y el audiobook el aprendizaje descomplicado. Este audiobook tiene trucos, consejos y ayuda para mejorar tu capacidad de aprender. Todos los audiobooks de Spanishpodcast.net te ayudarán a mejorar tu comprensión oral y tu capacidad de hablar. Además, si consigues alguno, nos ayudas a que sigamos creando lecciones como esta. Nuestro sitio web No se financia con publicidad ni vendiendo los datos de los usuarios a otras empresas. Dependemos exclusivamente de personas como tú, que aprenden español y consideran que este sitio web les ayuda. Si quieres, echa un vistazo cuando acabe esta lección y considera conseguir alguno de los audiobooks. Por el momento, continuamos con la lección. Ahora, hablamos de ambigüedades. ¡Ambigüedades! Con las oraciones recíprocas hay que tener cuidado. Algunas oraciones pueden ser un poco ambiguas. ¿Qué significa ambiguo? Algo ambiguo es algo que se puede interpretar de varias formas. Algunas veces puede ser difícil saber si la acción del verbo es recíproca o reflexiva. Por ejemplo, repite esta frase después de mí. Carlos y Juana se bañaron. Esta frase puede tener dos significados. Puede significar que Carlos se bañaba y que Juana se bañaba, cada uno en su casa, por separado. Pero también puede significar que Carlos bañaba a Juana y que Juana bañaba a Carlos, es decir, estaban juntos en la misma bañera. Para distinguir estos casos es necesario conocer el contexto. Otro ejemplo. David y Sara se divorciaron. Ocurre lo mismo de antes. Puede que David se haya divorciado de su pareja y que Sara se haya divorciado de su pareja. Pero también puede que David y Sara estuvieran casados y ahora se han divorciado. Igual que antes, necesitamos el contexto para saberlo. SE-IMPERSONAL Un uso muy típico de la palabra SE es en oraciones impersonales. ¿Cuáles son las oraciones impersonales? Las oraciones impersonales son aquellas en las que el sujeto de la oración no es necesario o mmm, no es importante. También puede ocurrir que el sujeto sea desconocido o que sea un conjunto de personas. Si visitas alguna ciudad española, en algunas casas verás carteles que dicen se vende o se alquila. Esto quiere decir que puedes eh, comprar o alquilar esas viviendas. Utilizamos se en estas frases porque el sujeto no es importante, es decir, La venta o el alquiler puede hacerlas cualquier persona que tenga el dinero. Muchas personas que ofrecen servicios anuncian su negocio utilizando frases de este tipo. Repite estos ejemplos después de mí. Se pintan casas. Se compran libros antiguos. Se limpian alfombras. Se dan clases de español. Algunas veces los periodistas también usan este tipo de oraciones impersonales. Por ejemplo, te leo el titular de una noticia de un periódico. El año pasado se construyeron 100.000 viviendas en Madrid es una oración impersonal porque el sujeto mmm, no es importante. Es innecesario decir quién construyó las viviendas. En este tipo de oraciones usamos la palabra SE. SE enfático. La palabra SE también puede utilizarse con una función enfática. ¿Qué significa enfático o enfática? El verbo enfatizar es un poco raro. Probablemente no lo conoces. Enfatizar algo es darle importancia, destacarlo. Pues bien, a veces añadimos la palabra sé en una oración para enfatizar, para destacar una información. Por ejemplo, imagina que te digo esta frase. Comió dos kilos de carne. Bueno, dos kilos de carne son muchos. ¡Una barbaridad! Pero la frase, si la dices así, es sosa, tiene poca fuerza, es una frase débil. Entonces, los hispanohablantes solemos añadir la palabra SE para enfatizar la información. Repite después de mí. Se comió dos kilos de carne. al añadir la palabra sé estamos enfatizando, destacando la información. Como es mucha cantidad de carne, queremos destacar esa información. Otro ejemplo. Fabricó una guitarra en dos horas. Bueno, es un gran logro. Fabricar una guitarra en tan poco tiempo es algo extraordinario. Esta frase mmm, tiene poca fuerza. Vamos a mejorarla. Repite después de mí. ¡Se fabricó una guitarra en dos horas! ¡Ah, ahora sí! Hemos enfatizado la información. Ahora sí que pareces un hispanohablante nativo. <ríe> en realidad, este se no tiene una función gramatical en la frase solo tiene un valor expresivo, como los símbolos de exclamación, por ejemplo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a incoar. Incoaciones. Algunas veces usamos SE en oraciones incoativas. Seguramente te preguntes qué es una oración incoativa. No te preocupes, incoar es una palabra poco habitual del español. Hay pocos nativos que la conocen. Incoar significa iniciar, comenzar, empezar. Pues bien, a veces añadimos la palabra SE a algunos verbos cuando queremos decir que la acción va a comenzar inmediatamente o dentro de muy poco tiempo. Por ejemplo, imagina que vas a un centro comercial para mmm, comprar unos zapatos. Allí hay dos amigas tuyas. Cuando te acercas para saludar, una de ellas te dice, Patricia se va a Brasil mañana. Quiere decir que Patricia hará un viaje a Brasil. Mañana irá a Brasil. Añadimos se en este tipo de frases para indicar que la acción comenzará en poco tiempo la acción se incoará. Repite la frase después de mí. Patricia se va a Brasil mañana. Otro ejemplo. Imagina que un amigo te está hablando de su hijo. Está enfermo y casi no puede dormir. Tu amigo te dice, anoche se durmió a las dos. Quiere decir, que comenzó a dormir a las 2 de la madrugada. Repite la frase después de mí. Anoche se durmió a las 2. Verbos pronominales. Otro tipo de frases u oraciones en las que verás la palabra sé es en las frases que tienen verbos pronominales. ¿Qué es un verbo pronominal? Un verbo pronominal es eh, el que se conjuga con pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os y se. En los ejemplos anteriores ya has visto algunos de estos verbos. Los verbos pronominales más habituales son abrazarse, acordarse, alojarse, arrepentirse, besarse, casarse, defenderse, dirigirse, divorciarse, enamorarse, irse, llamarse, moverse, quedarse o volverse. Algunos de estos verbos se pueden usar con la forma normal, pero otros solo funcionan como verbos pronominales. Por ejemplo, el verbo arrepentir solo se utiliza con la forma pronominal arrepentir significa que te sientes mal por haber hecho o por no haber hecho algo. Te sientes mal porque sabes que no puedes volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas. Por ejemplo, se arrepintió de no comprar lotería, el número consiguió un premio. Hay que tener mucho cuidado porque algunos de estos verbos cambian su significado, dependiendo de si usan el pronombre o no. Por ejemplo, dirigir es lo que hace un director, dar órdenes e instrucciones a otras personas. Es lo que hace el director de una orquesta. Sin embargo, dirigirse en forma pronominal significa ir. Vamos a practicar con algunas frases usando algunos de los verbos que te dije antes. Repite después de mí. Paco y Lola se casaron en verano. Hemos usado el verbo casar en forma pronominal. Este verbo casi siempre se usa así. Naturalmente, también podemos eh, usar cualquiera de los otros pronombres, dependiendo de quién estemos hablando. Me casé en verano, te casaste en verano, se casó en verano, nos casamos en verano, os casasteis en verano. Vamos con otro ejemplo. Repite la frase después de mí. Mi padre se acordó de comprar naranjas. El verbo acordar significa recordar. Se usa de forma pronominal, como en este ejemplo. Si acordar no lleva pronombre, significa llegar a un acuerdo. Por ejemplo, cuando firmas un contrato. Otro ejemplo de verbo que cambia el significado si usas el pronombre. Sé o sé algunas veces verás la palabra sé escrita con tilde, con acento. ¿Qué diferencia hay? Bueno, esto es fácil. Sé con tilde generalmente es el presente de indicativo, primera persona singular, del verbo SABER. Yo sé. Yo sé hablar español o yo sé cocinar. No hay diferencia en la pronunciación pero cuando escribes la palabra hay que poner la tilde para diferenciarlo. Sé con tilde también puede ser la segunda persona singular del imperativo del verbo SER, es decir, lo utilizamos para dar una orden a alguien. Esta forma verbal del verbo SER la usan muchos padres cuando hablan con sus hijos, cuando quieren que se comporten bien. Por ejemplo, Algunas veces los niños o los adolescentes hacen algunas tonterías, <risa> cosas de la edad. Su padre o su madre, para intentar corregir el comportamiento, le pueden decir, sé más inteligente, no hagas eso. En este caso, escribimos sé con tilde. Bien, pues creo que aquí voy a terminar la lección, creo que es un poco larga, pero Algunos temas son más largos que otros. <risa> la palabra sé es una palabra muy pequeña, pero que causa grandes problemas. Recuerda usar la repetición con esta lección. De esta forma podrás aprender a largo plazo y automatizar el uso de frases y expresiones parecidas a las que hay en la lección. Ahora que termina la lección, recuerda echar un vistazo a los audiobooks. Si crees que este sitio web te ayuda a mejorar tu español, puedes colaborar con nosotros así. Y si tienes dudas o quieres hacer cualquier sugerencia, ya sabes que puedes encontrarnos en las redes sociales Facebook, Twitter o YouTube. O puedes enviarnos un email. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.